El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, una alternativa a los medios hegemónicos, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias alternativas y populares. Monólogo número 2000. ¡Sí!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 Aita. y salimos al aire con el AITA. Hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos empezando un poquito tarde, tuvimos algunos problemitas técnicos, eh, porque estamos en el estudio sede Radio Pueblo. Eh, bien, mi nombre es David y bueno, vamos a estar aquí acompañando la mañana en Enredando las Mañanas. Eh, ¿Qué nos está acá? Estamos junto a los compañeros eh, Está Johnny operando Porque Pancho está rindiendo Está Javi, está Mono Bueno, yo soy Victoria La semana pasada no estuve Así que muy buenos días Nos podemos hablar de eso Nos podemos hacer una pequeña introducción sobre eso Y por qué y por qué nuestra voz Se escucha tan desapasionada en el día de hoy Bueno, me presento ¿Me deja presentar? Vale, vale eh, Aprovecho, me llamo Sebastián Aprovecho para mandarle un saludo A los compañeros de CTP de Córdoba, que estuvieron este fin de semana habilitando una nueva radio eh, allá en el norte de la provincia de Córdoba. Así es. Bueno, también aprovechamos... Radio para... Tosco. Radio Tosco de una vez sabés que justo el fin de semana fue el aniversario del barrio Agustín Tosco, claro. acá en Jujuy, así estuvimos ahí celebrando un rico locro con todos los vecinos del barrio Agustín Tosco, aquí en Jujuy. Bueno, para toda la gente que nos quiere seguir Se puede comunicar con nosotros A la página de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar Y bueno, ahí pueden seguir las noticias, comentar Si no, también lo pueden hacer a través del Facebook Moviesco en Red Nacional de Medios Alternativos Y eh, se comunican con nosotros eh, ¿Le parece que estamos medio el de tiempo? Recamos con la primera entrevista Vamos así es, vamos a la primera entrevista Y la primera entrevista tiene que ver con algo inusitado podríamos decir que sucedió durante el re, las recientes conmemoración de, de la independencia, que hoy vamos a tocar varias veces el punto porque la verdad que da, da mucho para hablar de, de varias cosas que sucedieron ahí, y ahora estamos en contacto con René Aguali de Tucumán compañera de expresa política y los organismos de derechos humanos de allá y que nos puede realizar porque sabemos que justamente en este en este desfile militar desfilaron además los eh, combatientes militares del operativo Independencia. Hola. Eh, eh hola René, ¿nos ¿estás escuchando? Del lado de ustedes de Hola, Hola, hola. Bueno, ahí estamos teniendo unos problemitas técnicos. Les comentaba a la gente que arrancamos hoy el enredando un poquito tarde, este porque Panchito estaba rindiendo, el que siempre se encarga de tres... Hola, hola, hola. René, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, hola. Hola. estar, cause que sin delirios, para armar Ya te encontrás con tanto humo, el brillo quiero fuego, no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. I non te sapeta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 Eh, ya hemos solucionado todos los problemas y que estamos para arrancar con todo el enredando eh, vamos a retomar la comunicación con René Aguali eh, la vamos a volver a presentar ella es expresa eh, política, militante de los organismos de derechos humanos de Tucumán y bueno, y comentábamos hace rato que el fin de semana digamos en, la, en el desfile en los festejos justamente del bicentenario de la independencia en Tucumán eh, hubo un agravio eh, por parte de los excombatientes del eh, operativo Independencia ...quienes desfilaron justamente en la marcha... ...estamos en comunicación con René... ...quien nos va a comentar cuál es, ...cómo han sido estas esta cosas graves... Hola René, ¿no escuchás? Hola, hola, Rorú... Sí, sí, ahora sí... Ah, perfecto... perfecto. ...ya no estábamos acotando de nuevo nosotros... Sí, la verdad... No, estaban diciendo que yo soy esa política... ...no que ver, ¿eh? Bien, hola. perdón... Hola... Hola, hola, sí, sí. sí. Eh, queríamos, bueno, queríamos eh, consultarte sí. eh, cuál es la impresión de los organismos de derechos humanos respecto de lo que, bueno, lo que fue el desfile allá, o la participación en el desfile de los integrantes eh, del operativo Independencia? Bueno, eso fue una grave presible. Eh, en medio de, de, de una celebración patria, digamos, que aparezcan estos tipos mezclados con los excombatientes de Malvinas, no sé quién ordenó y organizó este la presencia de estos personajes que ya anteriormente unas compañeras que estaban por la Plaza Independencia habían encontrado una camioneta... ...de alta gama... ...con carteles pegados... ...que decía... ...es combatiente... del operativo independencia... ...y que ellas... Este, ...se acercaron... ...y sacaron esos carteles... ...los despegaron... ...y los tipos que hicieron... ...se bajaron y salieron huyendo... ...como si hubiese sido... ...que eh, veían al demonio... ...más o menos... ...no enfrentaron la situación... ...son unos cobardes... ...y aparecen acá porque no son capaces ni siquiera de acercarse y dar testimonio, no son todos. Ha habido so ex soldados que sí han dado testimonio en algunos juicios y ha servido eh, para aclarar toda esta historia que para nosotros es como un rompecabeza que estamos armando, porque ellos guardan silencio, guardan silencio sobre las aberraciones que hicieron. Está clarísimo... Todo lo que han hecho, toda la represión que significaron en la etapa del operativo independencia, pueblos enteros arrasados, son heridas que no se han cerrado y es una provocación aparecer en un desfile patrio estos personajes este, como héroes. Eso es este, lo agraviante más todavía en este momento en que se están juzgando algunos represores que participaron de ese operativo Independencia y cuyos resultados, digamos, y toda la verdad que está surgiendo a través de las investigaciones que venimos haciendo hace 40 años y de todos los desaparecidos que están apareciendo en el Pozo de Vargas Ya estamos casi en el número 70 de, de personas identificadas en el Pozo de Varga, que era un enterramiento, sin duda, que lo utilizaron y que era un circuito que venía jefatura, arsenale y luego terminaban en el Pozo de Varga. Eso está quedando claro cuál es el circuito que ellos tenían estos represores. Eh, están apareciendo personas que fueron eh, que estuvieron en, en arsenales últimamente es un grupo muy nutrido de gente que había sido vista en arsenales Miguel de Ascuénaga y que aparecieron sus restos en el Pozo Vargas o sea que está claro, la verdad está apareciendo a pesar del silencio de estos asesinos y de la vergüenza que dan apareciendo, haciéndose los héroes, mezclado con los de Malvinas. Eso fue muy agraviante, no sólo para nosotros víctimas, sino para la sociedad en general, que además fueron chiflados, o sea que la gente que estaba en el desfile, tampoco les agradó verlos a estos supuestos combatientes de la guerra de de la supuesta guerra, que fue un genocidio en realidad, eh, desfilando en un vía patria. Eh, René, también sabíamos, porque a nosotros aquí desde Jujuy nos toca muy de cerca todo esto que contabas, ¿no? Por un lado, sí. hay varios desaparecidos que fueron encontrados también en Pozo de Vargas. aquí claro. poquito dábamos la noticia de la identificación de los restos de alguno Pero además también sabemos que desfiló ...como como también entre los héroes de Malvina... Eh, ...Carriso Salvadores... ...quien fuera ah, sí. aquí Jujuy jefe de policía... ...y quien fuera además... Eh, eh, ...condenado por la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca... ...condenado a, a perpetua... ...es una caradurez total... ...y sabes lo que pienso... ...que estos están envalentonados por todo la, eh, el apoyo que está recibiendo y por ese decreto 721 que les autoriza a hacer una serie de cosas que habían sido cortadas hace mucho tiempo por el al doctor Alfonsín y que ahora le vuelven a dar todo el poder para que ellos hagan lo que quieran claro. que lo hace este gobierno neoliberal de, de Macri ¿no? y entonces se sienten como airosos, triunfantes y que tienen toda la caradurez para hacer lo que están haciendo este tipo está condenado a prisión perpetua claro. lo que pasó es que la casación, que ya sabemos que en varios juicios está este, rompiendo con todo un, este, un trabajo de investigación no solo de las víctimas no solo a las declaraciones de la víctima, sino el trabajo de investigación de, la, de de la procuración de la fiscalía, el juzgamiento por tres jueces y un juez más, o sea por cuatro jueces. todo eso no les importa, se la pasan por cualquier lado, y los, los mandan a la calle, como los están mandando a la casa también a los que están condenados y con, con condena este, firme. Esta condena no estaba firme y tampoco está resuelto totalmente porque hemos apelado la resolución de dejarlos afuera a Salvatore y a Nakagama, que eran los condenados, en el juicio de el fusilamiento de 12 de 16 personas que fue lo de capilla de rosario en catamarca rené cuáles son las acciones para canalizar este repudio hacia estos agravios desde los grupos de... no nos escucho muy mal no escuché la pregunta rené cuáles son las acciones que se van a tomar para canalizar este repudio hacia estos agravios que vimos hola hola Ahí Parece es. que se nos cortó la llamada. No, está en comunicación. René, ¿nos escuchás? Hola. como está bien? Probablemente técnico. Vamos, Pancho, yo estaba por decir. Vamos, Johnny, a... a, lo, de a, a más, eh, bueno, escuchamos un poquito de música y continuamos con el Enredando las Mañanas.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 S45, continuamos aquí en el estudio C de Radio Pueblo la verdad que no piensen que somos una gran radio con 3, 4 estudios ¿no? Va, puede ser que sí. tenemos 3 estudios y encima lo tenemos en diferentes lugares o sea tenemos mucho pa parece, parecería que fuéramos una corporación pero en realidad <risa> somos tan pobres que tenemos que ir de casa ¿Qué? en casa claro, son todos prestados son todos todo prestado este bien le aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando a todos los compañeros de los medios también que están retransmitiendo este programa el programa de la red nacional de medios alternativos eh, pasamos nuestra página para todos los que se quieran comunicar www.rnma.org puntual este bien eh, no nos podemos volver a comunicar desgraciadamente no eh, además nos quedaban muy cortos los tiempos ya para seguir entrevistando a René de todas formas eh me parece que, que fue bastante explícita respecto, y, y, y, y bastante argumentativa respecto de lo que había sucedido. Recordemos que no solamente marcharon genocidas en Tucumán, sino en distintos lugares del país. Eh, sí, en Buenos Aires puntualmente fue... Perdón, la participación de Aldo Rico y Emilio Anani en el desfile cívico-militar que desfilaron junto con, junto con eh, ex ex combatientes de Malvinas como Pasión tucumán así que es un agravio. Aparte un acto, perdón, lo de Tucumán, es un acto encabezado por Macri, ¿no? O sea, el mismo presidente estaba en, en ese acto. El mismo, así es. Y uno tiende a pensar, ¿no? No es solamente... Eh, el clima de época, porque estamos hablando de justamente una actividad que lo que hizo fue, eh, pero llenar de, de, de, de seguridad al acto, cosa de que no era fácil ingresar al acto, muchos dejaban de... Él. Y eso, bueno, eh, muestra también el grado de convivencia que hay respecto de esta participación. Sí, aquí también en Humahuaca estuvo sitiado por Inmarniría, actualmente en el Bien, eh, ¿le parece que vamos a la segunda entrevista del día de hoy? Así es, vamos a la segunda entrevista. Estamos en este momento... Sí, ya estamos comunicados con Delia Ramírez. Vamos a estar hablando hoy a las 13 en Paraguay. Eh, se dicta sentencia sobre la masacre de careguatí Así eh, se pronuncia. Jareguatí. Tiene problemas con el Guareno. Eh, no, no, no. Y, y eso, aclara la audiencia Y eso que desde las 8 de la mañana Lo estoy practicando Después podemos hablar de eso por estar en entrevista Vamos a la entrevista eh, es, Decíamos eh, Justo se está juzgando a, Y se está juzgando eh, Respecto de esta masacre No... A los masacradores A ¿no? los asesinos No a los asesinos, está juzgando a los campesinos A los sobrevivientes de la masacre de Curugueta Exactamente Delia, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, nos estoy escuchando muy atentamente <risa> nos Buen podrías, ¿Nos podrías comentar Respecto de esta de, de esta situación Que es eh, Verdaderamente confusa? Bueno, yo creo que ustedes hicieron La síntesis más perfecta Nos está juzgando Eh, ...no se está buscando a los verdaderos responsables... ...sino que se está persiguiendo, criminalizando a las víctimas... ...hace cuatro años que venimos soportando esta situación... ...que estas personas que deberían estar viviendo un proceso de reparación... ...porque perdieron a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos... ...a sus eh, compañeros, compañeras de la vida cotidiana... Eh, en lugar de poder hacer un duelo y pasar a otra etapa, están lidiando con un proceso judicial sobre ello, que lo que permiten es cerrar uno de los episodios más negros de la historia paraguaya, que es la masacre de que se produjo eh, el 15 de junio del 2012 en el departamento de Canindeyú, Paraguay, y que sirvió de excusa para cinco días después de desalojar rápidamente al presidente democrático, Fernando Lugo. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es una fuerte campaña desde el principio, eh, que, que constó de, de diversas etapas, ¿no? En principio nosotros hablamos de qué pasa en Curugati, porque nosotros queríamos el esclarecimiento del hecho, después pasamos a decir sabemos lo que pasó en Curuatu sabemos que fue un montaje eh, a pasar a otras etapas ¿no? y, y hoy estamos pidiendo la, la absolución de esos dos campesinos injustamente acusados por la masacre de Curuatu eh, Delia, ¿cuáles son las expectativas que hay respecto de esta exigencia y de juicio en general? Bueno, vamos a a, a, a dividir en dos esa pregunta, expectativas militantes por supuesto que optimistas uno siempre va a esperar la libertad de los compañeros y compañeras siempre va a perseguir y buscar y apuntar a eso si uno si uno apunta a perder para qué va a ser las cosas no eh, las ahora si yo tengo que analizar concretamente desde el principio de la causa la investigación el desarrollo del juicio la audiencia preliminar todas las instancias y voy a tener que ser pesimistas y porque la historia concreta, real y empírica lo que me demuestra es que la supuesta justicia paraguaya, mejor dicho, el poder judicial del Paraguay, lo que ha hecho sistemáticamente es perseguir a los campesinos y campesinas sin tener ningún tipo de prueba ni, ni sustento para sus afirmaciones e hipótesis. Delia, en relación a esto, ¿cómo se vive en Uruguay la lectura de hoy, en Paraguay, perdón, y cómo se... ¿cómo se acompañan los medios? ¿cómo acompañan los medios esta situación y cuál es el nivel de conciencia que tiene la sociedad sobre lo que pasó en Coruatí? Bueno, los medios eh, en general en Paraguay y en la región eh, han evitado el tema. Eh, esa ha sido una conquista de parte de los movimientos sociales y de las organizaciones de conseguir romper ese cerco mediático. Hoy por hoy si a mí me preguntan cuál ha sido la la mayor conquista del caso ha sido romper el cerco mediático porque nosotros siempre estábamos hablando del de aislamiento al que eran sometidos eh, personas que estaban sufriendo injustamente y que justamente el caso lo que te viene es a mostrar un montón de procesos eh, que hablan del funcionamiento no solamente judicial sino económico y político del país eh, entonces los medios se están acompañando porque no les queda otra Eh, algunos con una perspectiva un poco más subjetiva y un, otros de manera absolutamente tendencioso y después está todo el conjunto de espectro de, de, de las radios comunitarias y de los medios alternativos que por supuesto que están haciendo un seguimiento mucho más ajustado a la realidad eh, Respecto a, a cómo se está viviendo en Paraguay bueno, ahora en ese mismo momento la gente está congregada en la plaza ya empezaron las movilizaciones, todos los días en realidad hubo movilizaciones en los últimos días, en, en el último mes casi te diría que día de por medio hay algún tipo de movilización chiquita, mediana, grande, festival, reunión, asamblea, eh, diferentes estrategias de, de resistencia y, y de acompañamiento hacia los sectores campesinos. Hace unos hace unos días que hay cinco mujeres encadenadas frente al poder judicial, tres de ellas son madres de los de los detenidos y dos son militantes de derechos humanos solidarias con la causa. Y en el último tiempo ha sido fundamental no solamente la campaña es tiempo de libertad, curva, tu absolución ya que, que, que se lanzó hace un mes prácticamente, sino también el apoyo de la Iglesia Católica que se ha comprometido eh, en esta última instancia y, y comenzó a, a apoyar también eh, y a pedir la libertad de los campesinos porque anteriormente eran algunos eh, sacerdotes de herederos de la teoría de la liberación los que esporádicamente hacían alguna participación salvo el país oliva que es el más activo pero eh, como realmente la sociedad paraguaya es católica es muy importante para para ellos eh, la participación de la iglesia en este momento eh, delia para eh, pa, para ir finalizando también para eh... Por, por lo que contás y por lo que sabemos, tanto desde el punto de vista de la resistencia como desde el punto de vista de la reestructuración de, de, de del poder, eh, hay un antes y un después de Curubati, ¿no es así? Sí, se habla hoy por hoy del proceso más, más importante de los últimos 10 años. Y yo hasta creo que se puede hablar del juicio más importante de la historia por del Paraguay, porque si bien eh, tenemos un antecedente espantoso que ha sido eh, el incendio alicuabolaño, donde 400 personas murieron en el año 2004, y donde reina la impunidad respecto a ese juicio, y ese juicio fue un escándalo, fue terrible todo lo que pasó aquí, Creo que no ocurrió lo que está pasando ahora en Curuguatú, que es la, la politización de algunos sectores sociales y la discusión política. Politización en el mejor de los términos, digamos, en, en, en los términos de, de cuando uno empieza a, a discutir cuestiones que tienen que ver con cómo influyen las decisiones que toma el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo en la vida cotidiana de uno. Para mí esa es la definición de política, ¿no? Entonces la gente está discutiendo, bueno, si se condena a los campesinos sin prueba, entonces mañana te pueden acusar a vos, a mí o qué sé yo, y, y es eh, un poco... Eh, lo que está ayudando a romper algunas fronteras que estaban eh, que estaban como hiers muy fuertes en el paraguay entre por ejemplo sectores urbanos y rurales bueno delia agradecemos profundamente la comunicación eh, vamos a estar acompañando seguramente desde la red nacional de medios alternativos la lectura de hoy y eh, bueno muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, eh, le, les agradezco a todas las radios que sean y medios de comunicación que se han comunicado en estos días, pero les pedimos que nos ayuden a redoblar esfuerzos porque sabemos que se vienen tiempos muy difíciles, entonces le pedimos el acompañamiento, la solidaridad, estemos a la expectativa de ver eh, qué resultado tenemos hoy. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Delia Ramírez, militante del Movimiento 138, que nos comentaba cuál es la situación de la masacre de Kuali... Ka... Curugati. ¿Les parece que escuchamos un poquito de música y continuamos con el enredando las mañanas?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 de Menemistas Antipatriarcales eh, Red Neoliberal de Medios Anarquistas Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Mmm... Podemos hablar de lo que pasó hace rato, ¿podés decir curuatí? Eh, curuatí. No? Ahora me sale bien, siempre tengo problemas para pronunciar. Le comento a la gente que eh, acá los chicos siempre se ríen porque tengo un problema para decir siempre los apellidos, los nombres en guaraní. en Solo eh, en guaraní, ¿solo en, guaraní, ¿eh? en, guaraní ¿eh? en castellano, en inglés, <risa> en algún dialecto rioplatense... Eh, Así, bueno, che, quiero mandarle un saludo a Fer, a Fernando Vidal y a Javier Mechulán, que no vino dos, dos lunes, pero aprobó la materia, así que lo felicitamos al productor estrella de este programa. Eh, bien, invitamos a toda la gente que nos está escuchando que se puede comunicar con nosotros a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca ahí www.rnma.org.ar o si no, también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Eh, buscan red nacional de medios alternativos bueno ahí van a encontrar todas las noticias que publicamos de la red nacional de medios alternativos bueno también pueden comentar eh, y compartir las noticias que es fundamental así es y bueno y estamos entrando ya en lo que sería eh, lo que viene a ser la segunda entrevista la tercera Tercero. entrevista de esta de esta mañana eh, ahí ya hace rato porque es un tema que le hemos venido dando seguimiento Eh, como RNMA y también dentro de, de los enredando del lunes, los distintos conflictos que viene habiendo sobre la tierra en Santiago del Estero y más en particular sobre la tierra en Santiago del Estero con un empresario, un empresariado en particular que que bueno, que bueno viene siendo noticia producto de, de la brutalidad Eh, ...en el trato hacia los sectores campesinos, ¿no es así? Así es, Orlando Canido está vinculado eh, justamente con una empresa de gaseosas... Eh, ...hace un par de, de enredandos, hablamos justamente con una, eh, una compañera... De, de, ...del movimiento campesino aquí en Jujuy, eh, Gloria, que denunciaba también... ...en palmasola Solo, usurpación de tierras por parte de este empresario... ...y bueno, puntualmente en, en Santiago del Estero hubo dos ataques por grupos armados... Eh, en el que, bueno, fueron a, a quemar casas y a desalojar violentamente a compañeros de la comunidad y a Kukachi. así que ahora estamos en comunicación con Pablo Aranda, que es del Mocase, que nos va a comentar cuáles han sido, bueno, esto, estos ataques, ¿no? Eh, hola Pablo, ¿nos escuchás? Sí, sí, hola, ¿cómo va? Buenos días a la audiencia y... Sí, claro. ¿Podrías comentarnos cómo sucedió este nuevo...? Porque es una seguidilla de hechos, ¿no? ¿Podrías comentarnos cómo se dio este nuevo hecho de, de este empresario respecto de la comunidad eh, de pueblos originarios allá en Santiago? Sí. Bueno, los hechos, bueno, suceden de... ya con mucho más violencia, ¿no? Porque si bien... Orlando Canigo el supuesto o es el dueño de Aduce, que es el dueño de Manao bueno es eh, de violar medidas este, de remontes con permisos este suspendidos con medidas cautelares, seguir alambrando ha volteado casas y bueno, y hoy hoy está más furioso todavía como nadie lo frena, la justicia está muy parcializada y bueno, son los los lo, lo que abren el camino para que este empresario pueda hacer lo que está haciendo realmente no, no, no nos preocupa mucho y el sábado 2 eh, entraron cinco o seis camionetas con bandas armadas apuntando a las familias para que tengan que salir y las familias no van a salir porque es el único lugar donde han vivido siempre y el único tesoro que puedes Este, defenderse hoy del, de todos los conflictos, de las comunidades, es la tierra, no no hay otro tesoro más que no sea la tierra. Eh, y después, el miércoles, eh, se presenta un oficial de justicia con una medida ordenada por la jueza Llano, una medida del 22 de, de junio, y bueno y lo estaban haciendo efectivo el 6 de, de julio. Esa 6 de julio, bueno, se presenta la Oficial de Justicia con seis policías, supuestamente, eh, y coordinadamente con toda la, la patrulla de Camilo, con dos combis y seis camionetas cargada con gente, armas, y perdiendo ver la familia cómo se pasaba la arma porque las armas escoieronan aparecieron una dos tres cuatro los no sé, que, que están ahí mostrado el portón pero los otros tenían armas en la cintura de juvia más largas por la, lo que nos comenta la familia pero realmente nosotros hemos podido porque no hay un juicio por medio para que se haga desalojo tiene que haber alguien tiene que presentar qué documentación tiene y no por el solo hecho de que sigue sí, comprado Porque Canigo compra tíos en cualquier kiosk, me parece, no, no no están compradas legalmente porque, supongamos, rentas de la provincia tendrán que pagar algo si las, si las transferencias se hacen bien. No, no, ellos compran cualquier lado y cuando a veces se les dicen no compren las tíos porque hay conflicto hay familia, y hecho bajondo. En el año 74 viene con conflictos territoriales y este empresario compra hace hace tres años. Eh, y aparte de, de, de tener bandas armadas, también no respeta la distancia de fumigación, le fumigan ahí, siembra, pone custodio para que le para que fumiguen. Eh, realmente es muy alevoso y lo que pasó en el lote 5 también, bandas armadas, tiros. Lo que nos preocupa mucho es que la justicia no pueda allanar y detener a estos personajes y cuando él dice que son empleados de él, empleados armados, me parece que ya las cosas pasan, este, ya son cosas muy violentas y bueno, y que la justicia no no tenga que detener. Pablo, ¿y cuál es el propósito pues... de, de esta usurpación de tierras? ¿Qué es lo que pretenden poner, cultivar, como usted comentaba recién? No, te, escucho, te escucho muy bajito. ¿Pero? Eh hola hola hola, hola ah, Pablo así le sí. preguntaba justamente cuáles son los propósitos de estas usurpaciones de tierra y de estos eh, desalojos violentos qué es lo que pretenden cultivar o cuáles son los propósitos justamente que tiene cánido para estas tierras Sí, el propósito yo creo que está muy muy marcado que las empresas hoy vienen por la pieza perfecto y una pregunta. anónima de compras compra y venta de tierras. Una inmobiliar... ¿Fines inmobiliarios? Hola, hola... Otra vez tenemos problemas eh, con el altavoz con el manos libres, pero bueno, vamos a seguir en... a retomar eh, eh, la comunicación... Aquí nos figura el aire, ¿eh? Hola, Pablo, ¿nos escuchás? Hola, hola... Bueno, como comentamos Ah, Pablo también eh, es eh, una seguidilla de ataques que está teniendo eh, a manos de empresarios eh, con familias desalojadas, quemas de viviendas, han envenenado el agua también de los, de, de los campesinos y también otro de los agravios que se realizan impunemente. ¿no? Así es, y que se realizan impunemente y en este caso por el dueño o el supuesto dueño de una empresa privada Bastante reconocida A nivel nacional o sea Actúa eh, con, con impunidad Incluso sabiendo Que esa impunidad va a ser eh, Pública ¿no? Así es, y otra de las cosas Que bueno yo quería preguntarle Es que eh, los desmontes que realiza Cánido eh, Puntualmente aquí en palmasola Pertenecen a un eh, Digamos como un No me sale el nombre ahora eh, Son parte de, de tierras eh, cercanas A reservas naturales Eh, claro, y área protegida. áreas protegidas eh, y que nadie dice nada y lo dejan avanzar eh, como decía Pablo, con el apoyo de la justicia porque lo que se hizo eh, por última vez, eh, lo que estábamos comentando se hizo eh, ya con eh, la firma de una jueza así es Eh, esto por parte de sectores y actores del poder eh, desgraciadamente es algo cotidiano aquí cuando fueron los primeros desmontes en palmasola nosotros nos enteramos en ese momento que uno de los responsables y uno de los que eh, eh, tomaba tierras también eh, en ese sector era el por entonces vicegobernador de la provincia ¿no? así que Eh, es es interesante como y sobre todo en las eh, en las provincias del norte se justta poneen los intereses económicos con los intereses políticos para generar esta eh, esta verdadera este verdadero robo no bueno estamos ahí a punto Eh, estamos a punto de, de irnos ir a la pausa. pausa. Así es. Eh, escuchame un poco de música y continuamos con El enredando las mañanas. Pero antes de irnos, por favor, la bicho para mí otra vez. Uruati. Uruati. Te presento no, no. Bien, pero bueno, Levántate campesino. Trabajador mexicano. Están llevando tus frutos, están robando tus granos Y todo lo que produces es para bien de los amos Y todo lo que produces es para bien de los amos Te engañan con la semilla Y te roban la cosecha Desde mares de hambre los patrones se aprovechan Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas Los surcos que vas abriendo Te dibujan en tu cara Los y, y los ricos te agradecen con represión y con mala, y los ricos te agradecen con represión y con balas Vas abonando la tierra.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 de lunes a viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias alternativas y populares. Con su aroma natural del monte viene llegando. Eh, volvemos algún entonces de que se haya de La comunicación, ¿no? Así es, eh, continuamos nuestra entrevista con Paulo Aranda sí. Hola, hola pa Paula, ¿nos escuchás? Hola, hola, hola Bueno, pedimos disculpa a toda la gente que nos está escuchando Estamos eh, con unos problemitas técnicos eh, Estamos tratando de solucionar todo en el momento Pero bueno, vuelven a surgir y son cosas que, que pasan Pero prometemos que no van a pasar de nuevo, ¿no? O sea, y lo mismo, lo mismo me dijiste vos de las pronunciaciones. De Hacen, de Hacen, de Hacen. Este, prometo que el lunes que viene voy a practicar los nombres antes de empezar a enredar. Es más, prometo que el lunes que viene no voy a venir. así ah, no hay... ¿Qué les parece eso? Ahora me renuncie aquí en vivo en Enredando a las Mañanas. Pero no habíamos quedado el lunes que viene, que íbamos a hacer enredando fumando una Habano. Ah, cierto que el lunes que viene no viene la Vicky. ¿Vos venís, Vicky, no el lunes que viene? No, me tomo vacaciones ustedes. Ah, bien, entonces podemos fumar che, le podemos preguntar a Vicky qué vino hoy eh? vinieron justamente para molestarlos para que no fumaran les comento a los compañeros de la RNMA y a la audiencia que aquí hay una cultura pro tabacalera y yo no fumo así que estoy en contra de fumar en los espacios públicos Como lo avala una ley de, de Que hay que reservar justamente Estos espacios libres de humo Por eso, y por eso fui, declaramos hago... primer territorio liberado Así que me voy Para respirar aire puro a Catamarca Perfecto eh, Bueno, antes justamente Que, que nombrabas de la, de la consulta bacalera jefe eh, eh, de quien hacíamos es uno de los mayores potentados del trabajo de pero creo que volvimos con Pablo Pablo estás nos escuchas ahora sí sí, te escucho perfectamente perfecto eh, una pregunta que restaba que, que quería hacerte era de cuál es actualmente la situación legal de todas esas tierras donde hay ese reclamo superpuesto Sí, la situación legal, eh, si bien en el año 74 las comunidades ya venían haciendo un, una mensura para poder este, tramitar un juicio de prescripción para que puedan tener el dominio de las tierras, te hablo del año 74, y bueno, por razones que a veces de desconocimiento de trámite, porque había un maestro que estaba ahí acompañando, el maestro se cambia y bueno, después nadie sigue. Y bueno, y pasaron tiempos que en el año 86 aparece un titular dominial que era Jávicoli. Después en el en el 2002 hay un transfiere a una firma bajo una sociedad anónima Y la firma Bajondo Sociedad Anónima transfiere a, a, a otra sociedad anónima que, que realmente son parecidas. Pero después este a esta le compra un tal Zorosa, Ricardo sorosa y después viene la venta, no sé a quién compra este canido a, la, a las tierras, a ir a una sociedad gran hondonada, bajo hondo gran hondonada es el, la sociedad anónima, pero es así, ¿no? Siempre aparecen supuestos titulares dominiales y hay sociedad anónima que no saben quién está detrás, pero nunca han tenido la posesión allá dentro del territorio de la comunidad, nunca. Y hoy, y todavía hay demandas, de Gran Ondonada a 42 familias se no ha demandado a pero demanda 42 un inicio va una demanda de desalojo pero las familias no han enfrentado un juicio porque el caso de la tierra tiene que ser una causa civil donde se pueda ir a, a juicio y poder poner todas la, las pruebas que tengamos y no nos olvidemos que hay 40 40 50 familias que viven ahí y Y no es fácil sacar 50 familias porque hablemos de personas. Hola, Pablo, ¿nos escuchás? Sí, sí. Te eh justo eh, justamente eso te queríamos preguntar, ¿cómo se organizaron las diferentes familias que fueron, bueno, desalojadas, violentamente desalojada la semana pasada? Hola, Pablo, ¿nos escuchás? Se volvió a cortar nuevamente la comunicación. Eh, son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 ...por las radios comunitarias, alternativas y populares. Irida la Pachamama, grita el silencio desde el altiplano... ...por todo el mal que le están causando... ...a las tierras del pueblo, las empresas que buscan dinero... Invadiendo, esclavizando, explotando, contaminando Y a todas las víctimas que dejan, el gobierno no las tiene en cuenta Bajan aguas turbias desde los cerros, grandes riesgos vienen trayendo en las tierras infectadas y es mucha la gente contaminada oídos sordos tienen los funcionarios y no escuchan como los originarios golpean y golpean las puertas y nunca tienen respuestas a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 Estamos aquí 11.27 minutos, eh, ya falta media horita para que termine el programa, estamos con todos queremos mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando, a la compañera Pacho que siempre me dice que nos escucha, así que un saludo a la Pacho también. Este, la verdad que el fin de semana bueno fueron todos los actos en diferentes lugares del país por el Bicentenario eh, de la Independencia y la verdad que escuché... Eh, Eh, no sé si escucharon ustedes el discurso de Macri, bastante fuerte, ¿no? Eh... Sí, un, un discurso con eh, con anuncios, eh, anuncios muy fuertes contra la clase trabajadora, ¿no? Esto de que si alguien de un gremio, de acuerdo a lo que decía, dice Macri, si alguien de un gremio consigue un día laboral menos, eh, es un costo para todos. O sea, los trabajadores, evidentemente, desde su percepción eh, de burgués, no su percepción de, de, de, de empresario, de dueño, eh, el trabajador eh, no es una persona, es un costo. Claro, ¿no? Y en, entre líneas lo que dijo es que eso esperaba un día de ganancia ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ahora, yo no sé qué quiso decir primero, yo no sé qué quiso hacer cuando lo invitó al rey de España. Lo que arrancó, eh... que parecía una broma, no lo fue. Yo lo vi con rodilleras pues es esa. Como go le lo vi con Rodicera a Macri, a Ma y, y sí, sí, sí, sí. Sí, además a eso hay que sumarle eh, ya en su alocución que Macri lo mira al rey y le dice que eh, seguramente eh, eh, entre los entre los independentistas, los luchadores revolucionarios que habían aquí en Argentina por la revolución eh, independentista eh dudaron, este, eh, había, ¿cuál fue la palabra? Que se sentían angustiados. Si angustiados, que se sentían angustiados por la decisión que iban a tomar. Eh, eh, verdaderamente, esto que parecería, no sé, parecería de, de Macondo, es algo que ha sucedido aquí, es algo que ha empañado lo que, lo que supuestamente es una fiesta popular por el bicentenario termina siendo eh, un, una un, un eh, una actividad vallada colmada de agravios, agravios a los eh, a, a los luchadores por los derechos humanos, agravios y entre esos agravios, no, agravio a la soberanía invitando al rey de España y agravio también producto de eso a los pueblos originarios que fueron los los, eh, los principales eh, masacrados durante la conquista en nombre de este rey de España. ¿no? Y bueno, estamos por eso al aire, ¿no es cierto, Davidcho Así es, estamos. David justo está ocupado ahora. <risa> Con eh, Delfín Jerónimo, del que es de la unidad, Unión de Pueblos eh, de Nación Yaguita de Tucumán. Hola. Hola, Delfín, nos estás escuchando. Hola. Hola hola. hola, hola. Hola, Delfín. Hola, Delfín, ¿nos escuchás? Nuevamente problemas. Bueno, hola. por lo visto es toda... Hola. Sí, sí, sí. Se, se corta, no sé, pero intentemos. Perfecto. Eh, bueno, Delfín, ¿nos podrías comentar la situación esta y cómo han vivido ustedes? Que ni más ni menos que el rey de España haya sido invitado a esta conmemoración Sí, buenos días, gracias por el espacio creo que eso es coincidente con lo que me parece el pensamiento del gobierno nacional, no nos olvidemos que el 24 de marzo vino Obama a la, a la, a la ex ESMA claro. este, hace poquito eh, eh, creo que sacó una, una ley de ampliando la extranjera extranjerización de, de las tíos, entonces creo que la avenida del, del ley de España en los actos justamente del, del bicentenario no son eh, son coincidentes con ese con ese modo de acto del gobierno nacional claro. y bueno pero ¿y cómo recibieron ahí en la nación de Aguita cómo recibieron esa esa eh, esa noticia ¿no? bueno Bueno, nosotros cuando, porque habíamos estado siendo invitados como organización a participar de los actos y eso, por el gobierno provincial, pero cuando nos enteramos que posiblemente estaba este personaje en el acto, nosotros le hicimos la pregunta, ¿No y en todo caso, ¿Y no íbamos no a de no bueno, no ya tendría el derecho humano, pero veno de sacar confirmando la ausencia de Luis de Murat y nosotros hemos decidido no participar. Genuinamente me no parece que Y qué este qué impacto, qué impresión eh, tiene para ustedes el hecho de la presencia de de, de, de justamente una figura que, que fue eh, eh digamos la figura central o, o el nombre de cuya figura se realizó eh, nada ni nada más ni nada menos que la conquista de América, ¿no? Bueno, pero me la verdad creo lacaseo con que en la ocasión, este personaje la en de 1520 que cometió los crímenes más numerosos no en eh en eh, oh, América. Oh, yeah que que que víctima de de, de de tremendo ejecutado de la corona española a la cual este señor representa traerlo hoy a, la, a, la, al, a nuestro territorio y al acto tan infindo para la Hola, hola. Que, que festeja su liberación de este régimen Pero no eh, significa que siguen andando hacia el otro del mar, siguen hablando de los mitopatios, siguen hablando de, de, paz, siguen hablando de, de, de, de que aquello eh, tiene parecencia a, a aquello y no reconocer eh, las atrocidades que ha cometido este régimen. Delfino, ¿ustedes tomaron contacto con otros pueblos originarios, con otras comunidades? Eh, ¿Qué dicen al respecto la, las comunidades, si, si es que se han contactado? Bueno, como ya sabes, el, el movimiento indígena está, no está unificado a nivel nacional a nivel provincial también, así que hay dos comunidades que son de pueblo libre a, a nivel vecino. ¿Por qué? Porque están eh, eh, siendo eh, invitada a esa famosa eh, mesa nacional que, que, que crea por decreto este el gobierno nacional eh, respecto a nuestros pueblos. Sin embargo, las organizaciones más representativas no están siendo este, en, eh, convocadas para la creación de un consejo que, que supuestamente va, va a tratar toda la problemática de los pueblos originarios en Argentina. Delfín, ¿y cuál ha sido el acompañamiento de los tucumanos hacia este repudio desde los pueblos originarios? ¿O ¿Se han tenido alguna manifestación en cuanto a este repudio de solidaridad o de apoyo? Se han hecho varias varias actividades, los días tres de nosotros hemos participando en otras actividades que ha hecho eh, parte de la sociedad tucumana. Y ese día ha, ha habido una movilización en, en contra. La verdad es que nosotros no hemos bajado, no, nosotros estamos lejos de la ciudad, eh, no, no, no hemos participado de eso, pero sí este, de esta, que hay una parte de la sociedad que se ha manifestado en contra también del, del, de la presencia de este señor y, y, y en en concordancia con lo que nosotros planteamos como pueblos originarios eh, una pregunta que bueno ya no está directamente vinculada a la cuestión de eh, de los pueblos o al reclamo puntual de los pueblos originarios sino a algo que denunciaba un eh, este que denunciaban distintas personas que el acceso a popular digamos a los lugares de de eh, Donde se realizaba esta conmemoración Estaban fuertemente vigilados eh, Así fue, fuera un, un acceso dificultoso Hola, hola Hola, Delfín Se nos acaba bueno, de cortar se la comunicación cortó Bueno, de nuevo respecto la comunicación. de lo que decía Delfín Aquí en Cucuy Por la, yema, la llegada de Macri También hubo varias movilizaciones Y manifestaciones con carteles En repudio a la visita de Macri Aquí en Humahuaca Como seguramente los hubo ya en Tucumán Eh, como carteles que decían eh, Macri vende patria, Macri es igual a pobreza Hubo un repudio eh, bastante acentuado Lo que se pudo ver desde las redes sociales Y la denuncia, no como comentaba hace rato yo De que estaba todo vallado Y todo eh, con presencia militar Un amigo que vive en Humahuaca Puntualmente denunció que le pidieron el documento Para poder entrar a su casa porque él vive en Humahuaca Así que fue tremendo lo que lo, lo que pasó acá en, en Jujuy Y eh, peor ahí en Tucumán Y sí, y sí recordemos además que esto se da eh, no es solamente la idea no es solamente la idea de eh, lo que puede ser eh, una persona representante de un estado porque legalmente el rey de españa es representante del estado eh, una persona representante de un estado desde el cual nos independizamos es además la figura, además de que es una figura extemporánea, ¿no? hoy eh, en el marco una democra de democracias, eh, distintos tipos de democracias, el reconocimiento de un rey es verdaderamente algo retorado, pero además es la figura sobre la cual, o bajo el nombre de, de, de, de la cual, se realizó la conquista de los territorios americanos, la conquista... Y, y, y la masacre y el genocidio que vino después. O sea, eh, hay una línea recta, hay una línea eh, hasta incluso de descendencia, porque puesto que Juan Carlos es Borbón y los Borbones fueron quienes siguieron a los Austrias en, en, en el reinado de España, hay hasta una descendencia de sangre no dentro de esta figura que fue la esencia del genocidio. Eh... Sí, otro de los datos es que ningún presidente de la región, de eh, ningún presidente latinoamericano se hizo, o sea, ninguno estuvo acá. Eh, fue solamente esa visita y funcionarios allegados a los otros gobiernos, pero ningún presidente latinoamericano vino a acompañar estos festejos significativos también para la región. A de, bueno, a eso se suma, me parece, también un elemento importante. El rey de España, como representante de un modelo y de una forma de organización eh, hispánica que incluso tampoco es que sea representativa para todos los españoles. El rey, el eh, la vuelta de la monarquía española es el resultado a su vez de, de una masacre y de un exterminio que eh, se produjo en España allá cuando las luchas por... Eh, en la guerra civil española allá, cuando las luchas por preservar la república española o sea que incluso tampoco tampoco significa eh, eh, el el, el rep, como representante tampoco significa un representante de los sueños, anhelos las pasiones ni de los sistemas políticos que desea la mayoría del pueblo español y justamente producto de eso es que vamos a irnos a, eh, a, la, a la pausa al corte de este bloquecito con un temita que creemos es eh, lo suficientemente representativo de, de aquellos otros espaldones ¿no? la hierba de los caminos la pisan los caminantes la hierba de los caminos Lapi son los caminantes Y a la mujer de l'obrero La san cuatro tunantes de sos que tienen dinero. Y a la mujer de l'obrero La san cuatro tunantes de sos que tienen dinero. ¿Qué tiene el tomate, que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata? Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' caraca. Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' caraca.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 Cuando que radios del cielo que la tortilla se vuelva cuando que radios del cielo que la tortilla se vuelva que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos pierdan mierda que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos pierdan mierda, mierda.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 45, continuamos con el reando de los mañana mandamos un saludito a toda la gente que nos está escuchando, pasamos nuestra página para todos los que se quieran comunicar, lo pueden hacer a través eh, www.rnma.org.ar o si no, también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, pueden seguir la, las noticias que publicamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hemos tenido, desgraciadamente, no sé por qué, muchos cortes, quizás haya sido... Macri. Eh, puede, ser, puede ser un ajuste puede ser producto de un ajuste eh, de, bueno, pero de todas formas hemos, eh, por lo menos la parte sustancial de las entrevistas eh, las hemos podido ir. y para la última entrevista que teníamos programada nos venimos, nos volvemos a Jujuy, no es así nos volvemos a Jujuy para también un conflicto que lleva larguísima data y también un conflicto que termina como recién eh, entrevistábamos hace bueno, recién terminábamos de entrevistar a, eh, a, eh, al, al representante al secretario general de la Unión de Pueblos de Aguitas en Tucumán habíamos entrevistado previamente a el, eh, al representante del movimiento 138 no por la masacre de Curuati y eso son Eh, distintos eh, eh, distintas expresiones donde el, el juzgado es a su vez la víctima. ¿no? Y aquí estamos en una situación similar, puesto que son los trabajadores y trabajadoras del Ingenio de la Esperanza, ingenio que lleva ya hace mucho tiempo en una situación muy vulnerable, atravesando los distintos gobiernos provinciales que ha habido, además también de los intereses que existen por detrás respecto de ese ingenio eh, además de la vulneración que significa o que va a significar eh, lo que podríamos llamar el despido encubierto de los trabajadores del ingenio La Esperanza además de eso, además de ser cesanteados varios de estos trabajadores de haber sido apartados, no producto además de eso se, eh, se da también hoy un juicio que tienen que afrontar alguno de esos trabajadores estamos en contacto con Silvio Chopere es Silvio, ¿no escuchás? Eh, hola, hola hola, sí. si perfecto sí, me perfecto, nos podrías comentar eh, eh, recién sabemos que recién está saliendo de una audiencia nos podrías comentar ¿Cuál es el motivo de esta audiencia? Y, y bueno, ¿y qué fue lo que se tramó, lo que se tocó dentro de esta audiencia, el entramado, digamos, que llevó a esto a esta audiencia? Y sí, bueno, buenos días a, a todos, audiencia en especial. El tema viene por una denuncia que la empresa Ingenieros Trans hizo contra 19 eh, en realidad nos suspendieron a, a 17 compañeros, pero a nueve de los compañeros que nos hicieron un juicio, este, o sea, nos denunciaron. Primero, nos denunciaron, el, según el expediente, que nosotros hemos causado destrozo y hemos pegado a, un, a uno de los gerentes, que se llama Zipabola, cuando en realidad no, no hicimos ninguna de esas cosas. Este, segundo, eh, a mí me suspenden, yo soy parte de la comisión directiva, eh, yo tengo fuero y yo estuve en esta reunión que hicieron los compañeros como representante del ingenio como representante de, del sindicato en donde, bueno, los compañeros ahí discutimos el tema de esta del atraso que tiene el ingenio de esperanza en cuanto a la safra hasta hoy día, mire, hoy día es 11, 12 de, de julio y la safra no ha empezado, eh, las cosas recién están cayendo ahora, pero nosotros decimos que el gobierno anterior y este gobierno lo único que hicieron es atrasar la zafra para poder regalar al ingenio de la esperanza porque no lo van a vender, lo van a regalar esta sus o algún patrón que tengan ellos por lo tanto hoy día me quitaron al, al juzgado eh, pura y especialmente por mi caso, por el tema de que yo tengo puero y de que ellos este, no tienen ningún argumento como para suspenderme, ni mucho menos como para a acusarme o, o si sí me pueden armar una causa como la estar haciendo a Milagros Sala Porque para esta gente nosotros somos como un estorbo Nosotros hemos mantenido el ingenio de la esperanza durante 17 años, 18 años ya este De las puertas abiertas y haciendo producción eh, Verdaderamente esto no investigó en quienes se llevó la plata O sea, los verdaderos laguerones que estuvieron acá Tanto desde lo síndico como el, el juez que está en el juez de quiebra y las distintas gerencias que vinieron acá. Entonces, eh, ¿quiénes son los malos de la película? Los trabajadores, los que protestamos, los que peleamos por nuestra frente de trabajo para no perderla y más en este tema de este, la ley que sacó Gerardo Morales donde entonces compañeros van a quedar sin trabajo. Y Silvio, ¿cuál es? Eh, vos contabas eh, recién que aún estás eh, eh, suspendido, cesanteado, siendo, sin embargo, eh, eh, que vos tenés una, una representación gremial y por lo tanto tenés fueros eh, respecto a eso. Eh, eh, eh, ¿has, ¿Le has comunicado esto al juez? ¿El juez eh, está enterado de esta situación? ¿Mencionó algo siquiera de eso? Sí, acá, bueno, primero por empezar este, yo ya estoy trabajando. A nosotros de los 29 días que nos suspendieron nos bajaron a 15. Pero nos hicieron firmar un papel donde nosotros no podíamos ni externar en contra de este gobierno que quiere hacer lo que ellos lo que ellos quieren con los trabajadores. Por lo tanto, va contra la contra la protesta que podemos hacer los trabajadores que están en la Constitución, eso es inconstitucional. Ellos hablan de ley cuando ellos no la respetan. No la respetable ley que tengo, el fuero que tengo yo, para pasar por el juez sabe, porque los abogados hicieron presentaciones, todo. Es por eso que hoy día fuimos a la primera reunión que tuvimos y donde ellos mismos saben que todo eso no tiene fundamento. Entonces vamos a pasar a una segunda audiencia donde quiere que ya llevemos las cosas. O sea, a mí se me, va, me van a pagar los días caídos, los daños y perjuicios que me han hecho a mí, a mi familia, a todos pero resulta que también quedamos imputados por causas penales que eso tenemos que seguir peleándolas con los ocho compañeros que estamos nueve compañeros que estamos ahí en esa causa pero acá los jueces saben eh, he sabido que este gobierno lo que quiere es que colernos a los que luchamos y a los que defendemos eh, la fuente de trabajo es por eso que le di un ejemplo de lo que sería la milagro sala ellos dicen que en un contexto así por decirles y disculpen pero eh, meten en el medio de la gente lo aputeaba ellos ¿no? a Gerardo moral y a toda su comitiva pero acá este, el tema es que estos son bien de derecha yo siempre dice que la Unión Cívica Radical es lo que eh, más, este, va en contra del trabajador entonces a nosotros no quieren hacer eso y mienten a la gente diciendo que Nadie va a quedar sin trabajo, si sí, vamos a quedar sin trabajo. por pues el 400 no van a pertenecer ya a la planta industrial, ni al ingenio La Esperanza, ni al campo, ni a ningún lado. Pero si van a ir a otro lado, los quieren mandar ellos, cuando por por menos <coughs> este salario familiar, menos salario. Y entonces, ¿no es? ¿por qué Gerardo Morales no se baja el sueldo que gana 190 mil pesos por mes? ¿Ah? ¿Por qué no se baja el sueldo él y...? y da el ejemplo de que acá lo vamos a sacar al país, a la provincia, entre todos. Silvio, eh, disculpe que lo interrumpe, para ir cerrando, ¿cuáles son las acciones eh, que van a tomar desde el sindicato para toda esta situación de irregularidad y, bueno, de, de, de los 811 despidos? Hoy tenemos un gran problema, no lo han pagado todavía. Cuando este gobierno dice que tiene la plata para pagar al ingenio La Esperanza, y hasta ahora no pagaron el mes Eh, por lo tanto hay un conflicto dentro del Ingenio de la Esperanza donde el día viernes el, los muchachos entraron en, en protesta y dejaron de hacer ahora esta. Ya sé que ahora el gobierno va a salir a decir que por culpa de los trabajadores el Ingenio la Esperanza no está en marcha. No es por culpa de ellos. Y que la gente que le escucha a Gerardo Morales entienda que el trabajador hace todo lo posible para que esto ande. Nosotros vivimos de esto, lo vivimos resultado muy preocupados, por eso hicimos lo que hicimos nosotros hace como un mes, mes y medio, en donde ahora nos acusan de que nosotros hemos roto, hemos pegado, todo eso. Pero el problema es que el único que defiende al, al ingenio de esperanza del es trabajador. Silvio, bueno, agradecemos la comunicación, nosotros estamos llegando al final de este programa, seguramente vamos a estar comunicándonos para ver cómo sigue esta situación. Sí, yo tengo ahora la audiencia, pasó para el viernes a las 11 de la mañana, así que vamos a, a definir la cuestión porque esto, como les digo, no tiene sustento, no tienen prueba de lo que nos acusan, y nosotros los trabajadores lo que queremos es para defender la fuente de trabajo y para trabajar. Así es, bueno, gracias Silvio, este seguramente estaremos acompañando la lucha que están llevando los trabajadores a la esperanza. Hasta luego. De verdad, le damos muchas gracias a vos y, a, y en nombre de todos los compañeros, muchas gracias. Gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaba Silvio Gues, eh, nos comentaba cuál es la situación, y vamos a estar desarrollando alguna noticia acá desde el colectivo Radio Pueblo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, este viernes viene además, también por lo menos en San Salvador de Jujuy, algo que no se da desde hace mucho tiempo, este jueves y viernes, que es eh, un paro conjunto por parte... De, de los dos grandes agru agrupamientos gremiales que hay aquí, así que seguramente también vamos a estar elevando alguna noticia a la RNM. ¿Algo bueno, más para decir? Curuati. Eh, Curuati. De Curu de Perfecto. La bueno, eh, hoy ha sido un día de de bueno de muestras de grandes contradicciones, ¿no? Desde lo de Macri, lo de Santiago del Estero, lo que está sucediendo en Paraguay también. Eh, así que contento de mostrar la resistencia que existe, contento de mostrar eh, que, que hay una resistencia y que hay una resistencia que poco a poco se viene dando, se viene sucediendo a nivel latinoamericano. Así es, como voy a decir claramente, la única forma de resistir y luchando, estando en la calle, presente, ahí poniéndole el pecho, y también desde los medios alternativos y comunita alternativos comunitarios o populares vamos a salir a denunciar, a apoyar a todas las luchas que, que se están llevando adelante en tiempos sí. difíciles como los que estamos viviendo. Hasta el próximo lunes, ustedes. Hasta Adiós. el próximo lunes. Vamos a poder fumar. Vamos a poder fumar, yo ya tengo listo el trabajo. Bien ahí, nos vemos. De los cielo bájate si estás Que me muero de hambre en esta esquina Que no sé de qué sirve haber nacido Me miro las manos rechazadas Y que no hay trabajo, no hay ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? Calma, mirame el corazón Si yo no robé No asesiné Fui niño, en cambio me golpean y golpean Bajate si estás Que busco resignación en mí no tengo Y voy a agarrarme la rabia y voy a afilarla para pegar Y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más Tengo riñones y soy un hombre